Consejo Nacional Electoral, de manera abusiva, de manera absolutamente ilegal, atrasa deliberadamente las fechas en el proceso del revocatorio con la intención clara del Consejo Nacional Electoral de quizás que se quede el referéndum para el año que viene. Eso es inadmisible, eso es absolutamente intolerable para una democracia que el propio árbitro. Esté jugando en la posición del equipo del gobierno, tratando de impedir a l RR. Nosotros hemos cumplido con lo que el reglamento señala, consignamos la firma. Ahora, esa s firma s l e han dado vueltas para allá, vueltas para acá. Al final, no terminan de hacer la reunión con nosotros para informarnos cuántas firmas contó el CDE. Se debió haber hecho.、Eh, ya nosotros tenemos. El número de firmas validadas al final fueron más de un millón de firmas, un millón doscientos y pico mil de firmas, más que suficiente, seis veces lo que el CNE exige y, el, y la Constitución exige para la, para la activación de esta etapa inicial.